ochenteros y ochenteras. Esto es Play k e y s con Ricky García. Bueno, pues hoy hemos invitado a pasar la tarde con nosotros a Prince. Que reza muerte de Prince el 21 de abril del 2016, cuatro días más tarde, concretamente el 25 del mismo mes, o sea, se tal día como hoy, dos álbumes del artista fallecido conseguían entrar de nuevo en las listas, consiguiendo el puesto 1 y el 2 en el char de álbumes norteamericano. De ventas, su recopilatorio de Very Best of f r i e n d s recopilatorio del 2001, volvía a entrar en las listas 15 años después al número 1, vendiendo 260.000 copias y en paralelo, en el segundo puesto de la lista de ventas norteamericana, se colocaba una vez más, volviendo a reentrar, la banda sonora de esta película, Purple Rain. Después de que dos años antes, cuando se publicó por primera vez, estuviera 24 semanas en el número 1. Esto significó que Prince se convirtió en el primer artista que después de más de 10 años consiguió de nuevo colocar dos de sus anteriores discos en listas de ventas en Estados Unidos, en el 1 y en el 2. Y entre sus grandes éxitos este tremendo I will die for you. I m I'm not not friend your lover, I'm not your、friend. I am something that you never comprehend. No need to worry, no need to cry. I'm your m e s s i r e Julie! 6 y 20, ahora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? s r e c u p e r á n d o o s del fin de semana? Bueno, bienvenidos al club, ¿eh? Los lunes, los lunes son así un poquito s pesos para todos, ¿verdad, amigos? Pero para eso estamos aquí nosotros: para hacer que el lunes, la tarde del lunes, se convierta en la mejor parte del día. Y hoy, que es el día del delegado, queremos saber quién era el personaje estrella en tu clase, en tu colegio. o ¿Por qué os acordáis de él? Nos lo contáis en el 606-712-658. Tenemos con los amigos de Energy System una torre de sonido espectacular que suena como un trueno y con la que vais a escuchar Kiss FM a toda pastilla. 606-712-658. ¿Nos lo cuentas? Tenemos tiempo hasta las 8. Las 7 en Canarias, aquí en el Show de la Tarde. Las tardes en Kiss, Kiss con Ricky García. really Doesn't matter We are following through every dream and every need. And it really doesn't matter if we don't eat. And it really doesn't matter if we never sleep. No, it really doesn't matter. Really doesn't matter. Tan dulce de cantar sus canciones, ¿eh? los hermanos irlandeses de corte con esto que se llama So Young. a l b u m Talk on Corners 1997. ¿Cómo nos gustan esos hermanos tan bienvenidos? Canciones geniales en las tardes de Kiss como las que vienen en los próximos minutos. カーディガンスコンロフォー dial まあ。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 Una menos en Canarias, en directo en Kix FM. Kiss. Bueno, y como todas las tardes, contando con vosotros, s ¿eh? e Comenzando la semana de muy buen humor, como siempre, positivo, claro que sí. Y hoy, hoy, hoy es el día del delegado, ¿eh? Y por eso quiero delegar en vosotros la tarea de contarnos. ¿Quién era el personaje estrella en tu clase o en tu escuela? ¿Y por qué aún os acordáis de é lo de ella? 606712658 en juego. Una torre de sonido estupenda con los amigos de Energy System. Buenas tardes, soy Manuel de Zamora. Hola Manuel. Pues seguí sin el delegado, era yo, pero delegado de, de los malos. Siempre <risa> estaba detrás y era un traste. Era casi a la que hacía todas las cantaradas. Hola, ¿qué tal? e u s e r i o de Tarrasa. Pues Hola, yo me、amigo? acuerdo de mi profesora de inglés de la EGB. Sí. Era la, la Picasso. Creo que tenía otro mote, pero yo y <risa> algunos amiguetes y amiguetas más ¿Sí? le llamamos la Picasso. Porque mira, ¿qué quieres que te diga? La moda de los 80 y los 90 para, para maquillarse era total. t o t a l O sea,、total. tipo Alaska, tipo Tino Casal, lo sí, que pudiera. Sí, sí. Pero esta muchacha, yo no sé si es que. ¿Hacía el tino para maquillarse o qué? Para que salía la raya del ojo paulado, el pintalabio en los dientes. Qué crítico. No sé si ha de t e n i d o una mala mañana o qué, pero bueno. h o la soinería de Barcelona. Hola, y yo, cuando estaba en el instituto, en ¿Sí? primero de bachiller, ¿Sí? conmigo cursaba un chico que estaba en el mismo equipo del Urdangarín, justo en la época en la que anunciaron que se iba a casar con la entonces infanta Cristina. Sí. Y nos explicaba cómo lo llamaban los periodistas para intentar sacarle、ah. eh, información y lo invitaron a la boda. Anda, 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Nos buscas como PlayKiss-ex, ¿vale? Y nos cuentas. Nos cuentas quién era el personaje estrella en tu clase. En juego. Una torre de sonido fantástica con los amigos de Energy System. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas?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 Sit in my... I'm t i r e l it t l e Freddy, b、mm -hmm. I've g o t a n answer t o m i n e Please. Please. Enrique García.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 Queridísimo Ryan p a r r i s con una canción que, por cierto, compuso Gatshevo, el hombre de e l a c n Chopin. Sí, se llama La Dolce Vita. Hoy queremos saber de quién te acuerdas del colegio. Hoy es el día del delegado de clase. Muy buenas, soy Javi, de Donosti. He tenido un montón de personajes graciosos en el cole. El que, yo creo que el que más, uno que decía que él pasaba de todo menos de curso. <risa> Venga, agu. <risa> 606-712-658. Cuéntanoslo. Hoy con los amigos de Ana Los s y s t e m tenemos una torre de sonido fantástica para que te lleves a casa y escuches Play Kiss cuando y donde quieras. Esto es Kiss. Kiss. Kiss. Kiss FM. Lo mejor de los 80 y los 90、Kiss. hasta hoy. Esto es Kiss. Kiss. Es Kiss.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 Nos dijo Nick Cayman, ya se marchó, pero nos dejó este exitazo que se llama I promise myself. ¿Qué tal tu día? Bien, bueno, pues como hoy os habéis portado muy pero que muy bien, a la vuelta de las noticias del informativo, que ya está aquí Ismael Arranz para traernos la información en tiempo real, te voy a poner este pedazo de canción de Elton John. Minutos aquí en Play Kiss. Esto es Kiss.